Berriosar y Ratia en el 100.8 DFM. Los jueves de 9 a 11 de la noche euskald música.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 Busca al música Berriozar y Ratia 100.8 FM.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 jueves 1 de noviembre, comenzamos mes, comenzamos noviembre, 5 minutos que pasan del punto de las 9 de la noche y aquí comienza Euskal Música tu cita con la música local la música que se realiza en Euskal Herria Música Durante estas dos próximas horas vamos a escuchar un par de novedades. El nuevo trabajo discográfico de la banda de Gasteiz, Beta Garry. Escucharemos algunos temas de su nuevo trabajo discográfico y parten de la rueda de prensa que dieron en el Cardo Gnosti. Y también os daremos a conocer el nuevo trabajo de la banda de Iruña, Valerdi, Valerdi, que vuelven después de bastantes años con nuevo disco y con varios cambios en la formación. Hoy jueves escucharemos varios de los temas que te puedes encontrar en este nuevo larga duración y el próximo jueves entrevistaremos a uno de los componentes de la banda. Más concretamente, eh, entrevistaremos a Toño, que estará, lo dicho, el próximo jueves aquí en Berriozar y en Euskal Música. Y también en el programa de hoy escucharemos un clásico que sacó Lachen allá por el año 1996, dentro del disco Conchencia a la Infernua, la balada alastana, que hoy en el programa de Buscal Música vamos a escucharla varias veces, ya que la vamos a oír de diferentes maneras, de diferentes versiones. También nos daremos a conocer las noticias más destacadas de la semana y un par de conciertos para los próximos días. Y cerraremos el programa de hoy con una novedad El adelanto del nuevo trabajo discográfico de los Bilbo Tarras Jare Que regresan al panorama musical con nuevo trabajo discográfico Segundo bajo el brazo El disco aún no ha salido, saldrá en próximas fechas Pero aquí en Euskal Música te vamos a dar en primicia El adelanto de ese su nuevo trabajo, el tema Betiko Doñuá Lo escucharemos al finalizar el programa El Adelanto del Nuevo Trabajo de Jare. Así que todo esto y buena música es la que vamos a tener durante estas dos próximas horas a través de las ondas del 100.8 de la FM, a través de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. Comentarte que este tu programa lo puedes escuchar en fin de semana, tanto el sábado como el domingo, eso sí, de 7 y media a 9 y media de la noche en difusión en diferido. cheo todo lo que vamos a tener en el programa de hoy vamos a comenzar con la formación de Zalauz con la formación Eraso, que comenzó a mediados de la década de lo, a, de los años 90 cuando cuatro jóvenes eh, pues eh, empezaron a darle caña al hardcore al surf y al trash a decir verdad pues eh, preferían los sonidos más extremos y cercanos Eh, presentaron un par de maquetas crudas y crudo fue pues también su álbum debut el rojo eran Chunik KB el que pues eh, no da lugar a la respuesta en el segundo hacían referencia al presente y al futuro con Orainah e Taqueroa El tercer trabajo discográfico llevaría por nombre Grises Bustitaco Egunak y el cuarto mmm, llevaría por título Contra. Y ahora regresan al panorama musical con su quinto trabajo discográfico, Esgara Iñóis Ilko. En él te puedes encontrar 12 temas, de los cuales vamos a rescatar dos. El primero de ellos, el segundo corte de álbum, el tema Memoria... Y el corte número 5, Gaur es Bada Villar. Ellos son Sergio Ruiz a las voces, Ander Iset al bajo Néstor Urdán Pilleta a la guitarra e Íñigo Beitia a la batería. Este cuarteto de Zarauz que regresan al panorama musical con lo dicho, este quinto trabajo discográfico y con temas como este que vamos a escuchar. El segundo corte del álbum con Eraso, con Ézgara Iñó y Xilco, con el tema Memoria, comenzamos. El programa de Euskal Música de este primer jueves del mes de noviembre. varios cambios en la formación desde desde que comenzaron su andadura musical allá por el, los años 90 aquí están con caña y con fuerza este cuarteto de Zarauz este cuarteto el aso, con este pedazo de trabajo Esgara y Ño y y con temas tan contundentes como este que estamos escuchando, el tema memoria segundo corte del álbum Y seguimos con este ritmo, seguimos con esta caña porque nos vamos a escuchar otro de los temas también que te puedes encontrar en este quinto trabajo discográfico para esta banda que está dando bastante, bastante de qué hablar con este, lo dicho, su quinto larga duración. Nos vamos con el tema Gaures Badabiar. Doce temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta banda para Eraso. Temas como, por ejemplo, orbaina que es el tema que abre el álbum. Temas como, por ejemplo, Escura, Sécula, Malcoa y Sarapeán o Veldurrak, entre otros. Y claro, también está incluido esto que estamos escuchando, el quinto corte del álbum Gaures para VR. Este cuarteto formado por Sergio, Ander, Néstor e Íñigo que regresan al panorama musical lo dicho con 12 nuevos temas dentro de su quinto larga duración Esgara Iñoy Silcón Vamos a cambiar de estilo musical en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, de la música de Zarauz de Eraso. Nos vamos con algo más tranquilito. Nos vamos con una formación que surge en Astigarraga, tomando como base los temas del músico Goyo Matarranz, compositor y guitarrista del grupo de rock Madarikatúak. Goyo a las guitarras y voz, Fermín Echeverría a la batería y Pablo Arocena al bajo y a los coros, forman la banda, esta banda Tópeca, en el año 2007 grabando al año siguiente su primera maqueta más tarde se les unirán Josemi Errondo Soro a la armónica Juan Carzaso con el bajo y el cavaquiño y María Lobero al violín y a los coros tras un tiempo de silencio vuelven con lo que es su primer larga duración su primera recopilación de canciones Betty Bide Silent Dick en el estudio Musi Corta de Amoroto. Así que lo que vamos a escuchar está incluido dentro de lo que es este primer larga duración. Un álbum en el cual pues, hay colaboraciones importantes como la de Joseba Tapia al acordeón, Arcaichi Miner al violín e Iván Nicolai Aldigerido un grupo que hace un estilo musical bastante interesante si no, vamos a escuchar uno de los temas incluidos dentro de este, su primer larga duración nos vamos a ir hasta el corte número 3 para disfrutar del tema Paco Astúa el álbum debut para esta banda el álbum debut para Topecan Topecan Eta lousaia, erraldoi buru handi eta rinkirolak eta ratxian Guitxabelketa, elkarte pentea rafaria Eta gabian, gabian, hauskalogaria zen pago zakoan Pago bastuak Ga día Euka Loga día de Pues ahí estaba sonando uno de los temas incluidos dentro de lo que es este primer larga duración para esta formación, primer larga duración para Topeka dentro de ese su álbum titulado más concretamente Beat, Betty Bide Silentity, como puedes comprobar Parece que nos hemos ido al oeste para disfrutar de buenos temas, como el que acabamos de escuchar, el segundo corte del álbum, el tema más concretamente Paco Astúa. Seguimos disfrutando más temas de esta banda y nos vamos a ir hasta el décimo corte del álbum para disfrutar lo dicho del tema b b uno de los temas más marchosos y uno de los temas que seguramente te van a hacer bailar y disfrutar. <música> All mm right. -hmm. mahuan duz askotan zorrotuta bortatu taira batzi Bipide zure aurrian Bipide burua eta bihotza itxi begia eta Bipide Baurriant. ikuka eran, pipide, pipide, zure zaharia, pipide, zure Bebaru comabuz Pues así suena otro de los temas incluidos dentro de lo que es, lo dicho, este primer larga duración para esta banda para Topecam, Betty Bide, Silent Etique, así es como se hace llamar el nuevo trabajo discográfico, y esto que escuchamos, Bide, el décimo corte del álbum para este sexteto, que nos llegan desde Astigarraga, desde Guipúzcoa, una formación que se, bueno, se formó en el año 2007, grabando al año siguiente su primera maqueta, Y a finales del 2011 editan lo que es este, su primer larga duración, bajo el sello discográfico Gastelupeco Ocha. Recuerda, ellos son los... K. y de la música de Tope K nos venimos para Iruña para disfrutar de un álbum que salió al mercado el pasado jueves más concretamente hablamos de la formación de Iruña Brigada Improductiva que el mismo pasado jueves eh, se pasaron por aquí por Berriozar y Ratia por el programa de Euskal Música para darnos a conocer este su primer larga duración hablamos del manos arriba de, este, de esta banda, de esta joven banda Brigada Improductiva, una banda formada por Héctor a la batería y a las percusiones, Héctor Tuella al bajo, Álvaro a las guitarras, Miquel al trombón, Soler a la trompeta, Daniela a la voz, violín y teclados y Morrás a la voz y al acordeón. Hay bastantes colaboraciones que luego te las eh, iré comentando, pero antes vamos a escuchar y a disfrutar uno de los temas incluidos dentro de lo que es este su primer larga duración. Nos vamos con el tema Nuestra Voz. Su bienestar Y da igual Tu interior, tu corazón Cultura de masas Diseñada solo Para gastar y encontrar Esa fácil forma De felicidad Clase política Siempre obediente Al capital Jach mierda por la boca. Ni te da igual. Controlas tus medios de incomunicación manipulando la verdad. Guacan para sol Somos todo aquel a vencer ellos convencer vamos a ver eso no va a ser porque no romper su discurso marcar nuestro curso convertirnos en precursor eres el portavoz de lo que de verdad importa eres único en mayúsculas persona tu voz construye fuentes su voz derriba muros es por ello que antes prefieren verte mudo no huyes persigue que la magia se oxida si no la utiliza no te más eres prosa y poesía eres el protagonista con alma, tenemos corazón, sabes, no coraza, tenemos el poder para hacer aparecer realidades que no podemos ni entrever. Imagínate Nuestra Voz, uno de los temas incluidos dentro de lo que es este primer larga duración para esta banda diluña para Brigada Improductiva. La prueba de que respiras. ¡No! 13 temas son los que te puedes encontrar, Adiós, Nuestra Voz, a Aquel Lugar, Sin Bandera, Oro Negro, Yo Soy Real, Videgorría, Scansilvania, Un Trago Más, Niña, Más Alto Que Las Estrellas, Eres La Caña y En Tu Viaje. Esos son los 13 temas incluidos. Bajo el sello discográfico de El Gringo Discos. Este primer larga duración para esta banda, para um, Brigada Improductiva. Seguimos disfrutando más temas dentro de lo que es este su gran álbum. Este su primer larga duración, pero antes comentarte que ha habido bastantes colaboraciones en el disco. Por ejemplo, las de Carlos Colina, Piano en Sin Bandera y de Gorría. Porres, Rap en Nuestra Voz. Ekaich, boca en aquel lugar. Fernando, Tampo en colaborando en temas como aquel lugar y Videgorrián Yulen al pandero en el tema aquel lugar, Rubén al pregón en aquel lugar E Iker Piedra Fita, voz en el tema más alto que las estrellas estas han sido las colaboraciones que te puedes encontrar en este primer larga duración para esta banda para Bricada Improductiva, que como te comentaba anteriormente, el pasado jueves dos de los componentes de la banda, Íñigo y Álvaro, Álvaro e Íñigo se pasaron por aquí por Berriozar y Ratia, por el programa Uscal Música, por el 100.8 de la FM para presentarnos este, su primer larga duración, disfrutamos si te parece otro de los temas, nos vamos con el tema que cierra el álbum para esta banda, para Bricada Improductiva productiva dentro de su primer larga duración en manos arriba el tema En tu viaje Hay ojos que no ven Piedras que sienten Y corazones Grisas en el arcen Hay carreteras Llenas De colores Y tú en tu viaje Eros que no vendo, no, no se atreven a mirar Sera, que asusta atisbar la verdad Hay funcionarios con horario de oficina Y hay rutina, si se le deja entrar Pero también hay caminos de colores Coloridos corazones, con fuego en los pies Ten piedras preciosas porque sirven para fuentes o para curar tu piel y tú en tu viaje dime qué ves la vida es del color en de los ojos que la mira y tú en tu viaje y tú en tu viaje dime qué ves si en tu retina sin apartar la vista y tú en tu viaje Te de deja algo más que agua, hay desiertos por alguno ir hasta el nada. Me gusta mentira y espequismos en pantallas. Cárceles sin vallas y alambradas en tu piel. Tienes hincle du los creyentes ayamanes que no aman profesores que ya no aprenden Hay muchos amigos en las redes sociales que compartirán de todo menos un rato contigo pero también hay maestros sin escuela hay verdaderas y hay colegas dispuestos a sus salas Te compasan sus palabras al ritmo de tus pasos, y la vida te canta. Y tú en tu viaje, tú me quedes. La vida es el color en los ojos que la mira. En tu viaje. Tú en tu viaje, y tú me quedes. Si me dan vueltinas sin apartar la vista. Y tú en tu viaje. Hitzida Pikurok jaialdia Azararen bian iruztungo korikiroldegian Gaurrez Berri txarra Zutagar Bizardunak Tximeleta Eta karpan DJ Jotantzo eta DJ Bull Sarrerak oiko lekuetan, ama bost eta hogei euro bertan Autobusak iruña leitza eta sakanatik Ezaztu, azaroak bi ostirala, zortzit erdietatik aurrera Informazio gehiago pikurok.com web gunean Anima, anima zaitez! Fotografia Garbi a la infernua de 1996 con este disco lachen consiguen una un gran éxito y el grupo pega fuerte en la escena del rock vasco el disco encadena canciones duras de metal siempre con un toque de rock entre las 11 canciones encontramos canciones como bat que y esa y es yes", se in hola Archarchi conozco soy conocísima balada láana y que estamos escuchando ahora mismito en la sintonía del 100.8 en Berriozario y Ratia en el programa Euskal Música una balada que dio mucho, mucho de qué hablar y que sigue dando de qué hablar a esta en este tiempo, en el 2012 dentro de ese álbum, Conciencia en la Infernoa de 1996 rescatamos este pedazo clásico, lastana Staná De Lachen Una banda que editó Tres trabajos discográficos Y que hace poquito Editaron un álbum recopilatorio En directo Grabado en uno de los conciertos De la gira Que se quedó registrado en CD y DVD Ahí está el tema De Lachen Lachaná Como te he comentado anteriormente, un tema archiconocidísimo por todos y por todas, este álbum del 96, este tema Lastana, y que ha tenido un montón de versiones. Vamos a disfrutar de unas cuantas, vamos a disfrutar de cinco versiones. Comenzamos con una de guitarra y voz de Nerea, de Nagore, perdón, Icarachi. Icarachi. Pues ahí estaba la versión a guitarra y voz eh, que se, bueno, que se pegaron estas dos chicas, Nagore y Karasi. Vamos con otra de las eh, versiones que te puedes encontrar allá por internet. Eh, esta estaba sacada de internet, pero también te la puedes encontrar en un directo. Un directo que realizó hace poquito la formación Akerbelch y, por supuesto, eh, versionaron este clásico tema del H en la de las versiones y han antes era guitarra y voz de manos de Nagore y Karachi ahora llega un poquito más cañera con esta formación con Akerbelts que en uno de los últimos conciertos que han realizado hasta el momento interpretaban esta versión del H en la Astana. y le salía como puedes comprobar muy muy bien ahí estaba la versión de la Astana de los Akerbelts Y nos vamos con otra versión, está bastante interesante, hay que dar las gracias a nuestra compañera, eh, miren que gracias a ella pues lo vamos a poder escuchar, eh, miren compañera de el programa El Choco que se emite cada jueves entre las 6 y las 7 de la tarde, es una versión de la formación de Mod Quartet. gatzea kantu au bukatzea Hesago tu sen un zumendia tenga derrullao sean y Haitortzen dut haseran golas soel base ara guiar en golsear miamos correnas Baña hoy con tanina ba es, a veces queda torrenar, fidaltas Ya. Asceniré iré sin sentimiento gayá, sentimiento gayá. Hay torciendo hacer anholas o el vaso para llegar en doce años. Miramos correr más Fidelta sunare gabe oyuka, mai dezaitut lastana beneetako gaz da mai dezaitut lastana lotxagabe de ohiuka mai lastana beneeta oh, oh, oh. oh, oh. gauza da lastana lotxagabe ohuka hukum te saititu si me yo siempre te amaré ay, yo siempre te amaré ahí está otra de las versiones una de las versiones que más me gustan ¿eh? desde el primer momento que la he escuchado ay, Me ha sorprendido gratamente. Gracias, por supuesto, a Miriam por habernosla dejado, por habernosla prestado para poderla disfrutar en esta tarde de noche de jueves aquí la sintonía de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. Ya sabes, miren que está contigo los jueves a partir de las 6 de la tarde en el Choco de Berriozar y Ratia. Un saludo para ella. Vamos a seguir con más versiones. Nos vamos ahora con otra versión. Volvemos a la versión de la guitarra y a la voz y esta versión también está extraída de internet, de YouTube, de manos de E ya que la subieron ya hace un par de meses Y suena bastante, bastante bien Si no, escucha otra versión Del clásico La del clásico, la Astana De los Lachen Música Ahí estaba otra versión de este clásico de los Lachen, el clásico de Astana, de manos de pues, Usué Eido ya a la guitarra y a la voz. Y vamos a acabar ya este repaso que hemos hecho, este repaso que he dicho, voy a poner, ya que estaba escuchando, estaba la semana pasada mirando por internet, versiones, versiones, y, la, y puse por... Por poner en YouTube lastana la y han salido versiones pero a tutiple. Hemos, eh, eh, te he puesto eh, estos temas de Nagori Garazzi, a la guitarra y a la voz, Usueido y a la guitarra y a la voz y la formación Ackerbelts, bueno, por destacar algunos, eh porque hay otros también bastantes interesantes, como por ejemplo un guitarra eléctrica sola, que está muy muy bien, que a ver si te lo puedo poner algún otro día hemos destacado, lo dicho, estos temas y hemos destacado también, por supuesto gracias a nuestra compañera, miren esa versión de H en la Astana de la formación de Mod quarter y acabamos este repasito que hemos querido dar hoy en el programa de buscar música en Berriozair gratia a la balada pues eh, por a la balada más conocida de todas eh, de Lachen y, por supuesto, de casi, casi, casi la más conocida en el mundo de Euskal Herria, por decirlo de alguna manera, en ese álbum del 96, Conciencia al la Inferno, algo dicho vamos a ir acabando con un tema de ellos mismos de Lachen que dieron en directo y hace un montón de tiempo con esta con esta canción, con la canción Lastana, con ellos os dejamos y eh, después seguimos compartiendo contigo más historias y lo haremos con las noticias y con la agenda de conciertos para los próximos días pero mientras tanto, lo dicho, nos quedamos con este clásico Lastana, ahora de manos de ellos, de manos de Lachen, en indirecto Está rico con la... exalt in Euskal Música en el 100.8 de la FM Berriozari Ratia en internet en euskiplaza.net y síguenos a cualquier hora los 7 días de la semana en musicaentune.blogspot.com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 Nos vamos a repasar las noticias más destacadas de la semana Vamos a repasar las eh, la agenda de conciertos Dos conciertos para estos eh, próximos días a destacar Comenzamos, si te parece, por los conciertos Ya que mañana viernes 2 de noviembre en Idurzun A partir de las 8 y media de la tarde Se celebrará el Piku Rock Con Gaurès, Berricharrak, Sutakar, Bizardunak, Chimeleta Y DJ Jotacho y DJ Bull Las entradas ya están a la venta, 15 euros anticipada en el mesón de la Navarrería, aquí en Iruña. Y también están ah, ahí, en el mesón de la Navarrería, también se pueden coger los tickets para el autobús. En taquilla costará la entrada 20 euros. Un día más tarde, el sábado día 3 de noviembre, a partir de las 10 y media de la noche, en la sala el Elbace de Iruña, y por 7 euros... El penúltimo concierto de la gira Agua y Barro de los Berriozartarras Bocanada. Y de la agenda de conciertos nos vamos a las noticias. Comenzamos con los Barricada, ya que el día 6 de noviembre salda saldrá a la venta una nueva edición del Flechas Cardinales de Barricada que incluirá en el CD con el directo de Anshuayn quedan caminos por recorrer. Con temas poco escuchados en sus directos y las colaboraciones, entre otros, de Aurora Beltrán, Iker Piedrafita, Las Cíngaras, Lucas de Barracus, Alfonso Zarzosa de Tracción y el cuarteto de cuerda Nebari. La edición será en formato Digipack y también se podrá adquirir solo el CD del directo y en formato digital con dos temas extra. Por su parte, tras estar dos semanas en la cartelera de Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona, el documental El Suluac, realizado por Fermín Mugruza, se proyectará en los festivales de cine de Ourense, El Goibar, México y Berlín. Pocas noticias para destacar, una la de barricada, existe en noviembre que sale la reedición del Flechas Cardinales, con el CD que se incluirá grabado en directo en En y Fermín Mugruza que con su documental Zuluac proyectará pues eh, su corto en los cines de Eurense, el Goibar México y Berlín y esos son los conciertos, mañana viernes el Picurroc Edwin Urzun Y el sábado día 3 de noviembre, el concierto de la Sala Elbafre de Iruña a partir de las 10 y media de la formación bocanada de Berriozar. Dejamos pues atrás la agenda de conciertos Dejamos atrás las noticias más destacadas de la semana Y nos centramos los últimos casi casi 45 minutos de programa A disfrutar de dos novedades Primero las de Valerde Valerdi Y después las de Beta Garri Pero antes te recordamos ese concierto de mañana En Irurzun del Piku Rock Adi Lagun Irichida Piku Rock Hayaldía Azararen bian irurtzungo korikiroldegian. Gaurrez. Berri txarra. Sutagar. Bizarduna. Tximeleta. Eta karpan DJ Jotantzo eta DJ Bull. Sarrerak oiko lekuetan, ama bost eta hogei euro bertan. Autobusak iruña leitza eta sakanatik. Ez Ezaztu, azaroak bi ostirala, zortzit erdietatik aurrera. Informazio gehiago pikurrok.com web gunean. Anima, Anima zaitez! Zaite! Ortografiak albizaletan Nekean, mediretan Baten ikuste, kuantio joakak zidan Etaiek, ex An, idiote Erkelen bat zarrean suena lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, el nuevo trabajo discográfico para Valerdi Valerdi, que regresan al panorama musical después de mucho, mucho tiempo, con este su cuarto trabajo discográfico, titulado más concretamente Egoko Lautadaren Erchetiken. Diez temas son los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico, entre ellos Esto que escuchas, Limboan, el tema que abre lo que es, lo dicho, este nuevo trabajo para Valerdi Valerdi Eso sí, con bastantes cambios en la formación desde que comenzaron allá por el año 1991 Ahora regresan en el 2012 con nuevo disco Y con en formato trío, vamos a decirlo así Es una de las novedades que te presentamos en la sintonía del 100.8 en Berriozario y Rotia en el programa Euskal música Comentarte que uno de los componentes de la banda, más concretamente Toño, estará con nosotros el próximo jueves para hablar un poquito más eh, tranquilamente de este nuevo trabajo y por supuesto para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda. Nosotros vamos a darte un poquito unas pinceladas de lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Valerdi Valerdi, comentarte que es el cuarto trabajo discográfico del veterano grupo Pamplones que se compone de 10 temas, 15 años después de la publicación de su último CD, Oveveingorri SNS, SNS Betty Ori de 1997, continúan con la variedad musical que caracterizaba a ese y anteriores trabajos, como puede ser el primer trabajo, el Valerdi Valerdi del 1991 Esgaragalú de 1994 Añadiendo a su base Power Pop, diversos ritmos Folk, Rock, Duro o Ska Entre otros Como los anteriores discos Toño Muro es autor de las canciones con aportación Del escritor Peyo Lizarralde En las letras Responsable de las de Liz Del tema que hemos escuchado anteriormente Y del tema Egoac Música comentar de que este nuevo trabajo ha sido autoproducido y grabado y mezclado en los estudios Musi Corta y Vizcaya a lo largo del verano del 2012, bajo la dirección técnica de Xavier Navarro J. Sergio Ibarro Lázara a la batería y a las percusiones y a las voces, Toño mura las guitarras armónicas, voz principal y Carlos Ortiz al bajo son los componentes de esta, digamos así, nueva trayectoria musical de Valerdi Valerdi. ¡Vamos! Que como te comentaba anteriormente Comenzó en el año 1991 Con su primer larga duración Y en ese primer trabajo estarían Sergio Ibarrola, eh, Blanca Izcue Toño Muro, también estaría Marino Goñi y Pachi Goñi De quedan solo una persona El cantante, guitarra De la banda Toño Muro Casi. Vamos, si te parece, a disfrutar otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo Larga Duración. Nos vamos a ir más concretamente, si te parece, hasta el corte número 4 del álbum para escuchar el tema Bertangosho, otro de los temas incluidos en este nuevo trabajo de Valerdi Valerdi. a comprobar, que haya habido bastantes cambios en la formación, sigue en el mismo estilo musical que con el que, bueno, comenzaron su andadura musical, lo dicho allá por el año 1991, con su álbum debut, Valerdi, Valerdi. Bertangosho, otro de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta banda, Egoko Lautadaren Ercetic es el título del álbum. Y ellos, los Valerdi Valerdi, que regresan al panorama musical Con 10 nuevos temas En esta nueva trayectoria musical Digámoslo así, lo dicho Con cambios en la formación Con grandes y buenos temas Como te puedes encontrar en este su álbum Ocean. Y nos vamos a disfrutar otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico. Nos vamos a ir hasta el corte número 6 del álbum para disfrutar del tema, que bueno, que está empezando a sonar, pero si no si esperamos un poquito, vamos a disfrutarlo más tranquilamente. Es lo dicho, el corte número 6 del álbum Escavapean. Presondegi izugarria egon zen Ondoren gazetxoan nintzela, Soilik soldadu talde bat zegoen Etxe asko eraik izituzten Erri txikitan Ezkabapean Hauzo berritan Ezkabapean stean berriz trengel tokia, Larekin etsi zen tzenna, Aeritikan bolatzeko Halasi egan sazeko! Ta posa neure biocean Escava fean Miña posa neure biocean Quartela kiri un etica parte Era kipear o merdirela Escava fean co catifustest Esta ora in specie berría ahí está sonando otro de los temas de este cuarto trabajo discográfico para esta banda para Valerdi Valerdi que te lo estamos presentando en la tarde noche de hoy en la sintonía de 100.8 en la sintonía de Berriozar y Rattia en el programa Euskal Música una de las dos novedades que te vamos a dar a conocer de aquí y hasta el final del programa Música con la auta Daren Erchetique. Así es como se hace llamar el nuevo trabajo para Valerdi, Valerdi. Después de un montón de tiempo regresan al panorama musical, eso sí con cambios en la formación. Ahora es un trío formado más concretamente por Sergio Ibarrola a la batería, percusiones y voces, Toño Mura a las guitarras armónicas voz principal y Carlos Ortiz al bajo. Y nos vienen con 10 buenos temas. Entre ellos esto que escuchas, Escavapeán. Sexto corte del álbum. Vamos a ir terminando el repaso a este nuevo trabajo discográfico de Valerdi, Valerdi, ya que la semana que viene, a través de las ondas de Berriozario y a través del programa Euskal Música, charlaremos con uno de los componentes de la banda, más concretamente charlaremos con Toño. Y hablaremos un poquito más tranquilamente y más pausadamente de este nuevo trabajo de esta banda de la formación eh, Valerdi Valerdi. Lo dicho, ahora nos quedamos con otro de los temas incluidos dentro del álbum, más concretamente, nos quedamos con el tema que cierra el álbum Iruñean Rock and Roll es con él. Dejamos atrás el repaso que hemos dado a este nuevo larga duración de Valerdi Valerdi. <música> para esta formación es el regreso para la banda de Gasteiz, Beta Carri que vuelven con un doble trabajo de estudio 23 temas son los que te puedes encontrar con un montón de colaboraciones importantes en este nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente Sorion Argiaka Mundus Aldua Mundus Aldua es uno de los temas incluidos dentro de lo que es el primer CD, más concretamente el segundo corte del álbum Es otra de las novedades que te presentamos en la sintonía del 100.8. Lo hemos hecho con Valerdi Valerdi y ahora lo hacemos con la banda Gasteistarra, Beta Carril. Una formación que comenzó en el año 1993. Y que desde entonces no han parado de hacer buena música en sus diferentes trabajos discográficos que han sacado al mercado. Ahora regresan con este nuevo álbum, doble álbum en bueno, en estudio, lo diga, di lo diremos así. Viene Cool te puedes encontrar 23 canciones en dos CDs. Por un lado 12 temas por el eh, por otro CD 11 temas. Total lo dicho 23 canciones con colaboraciones importantes como las de Tonino Carotone, Savi Sarria, Íñigo Mugruza, Gary, Kuchi, Francis Juan de Seán, eh, Virginia de la Casa, El Drogas, Pirriche Taporoch y Mikel Urdangarín. Grandes y buenas colaboraciones para Eh, pues eh, darse a conocer en este nuevo trabajo discográfico de este año del 2012, editado por el sello de Nos Tierra. Elkar, vamos a disfrutar de varios temas hemos escuchado, disfrutando. Hemos empezado escuchando el eh, segundo corte del álbum Mundus Saldua y ahora nos vamos a ir a escuchar un tema que tiene colaboración. El tema titulado más concretamente Presaka, que tiene la colaboración de Kuchi Romero del grupo Marea de Berriozar. Uno de los temas que tiene colaboración en lo que es este nuevo trabajo discográfico para Beta Carry, el tema Presa acá con la colaboración, como te comentaba anteriormente, de Cuchi Romero, de la formación de Berriozar Marea. Hace unos días lo estuvieron presentando en el Cardonosti, más concretamente la rueda de prensa. Y si te parece, pues vamos a escuchar esa rueda de prensa, no toda, sino parte de la rueda de prensa que dieron de presentación de este nuevo trabajo discográfico, el álbum titulado más concretamente Sorion Ariak, de esta banda de Betagarrie. Esto es lo que comentaba la formación Betagarrie a los medios de comunicación tras la salida de este nuevo trabajo discográfico. E, Bezitik, be, hori indera hil urte berakasen duen bezala ziginen hau e, nola prestatzen, eta lanean eman dituen enbezate egun eta ordu hau e, kaleatzeko nola baitz eta gure maketatik edo ba, ia, abar garren lan izan da izan da edo amaika garren nazen bazen baditugu bilan txikiak hau da maketat eta erren ikxak Bezitik, beratzi garren izan da luze molukoan E, Ogoi bueno, urte, emago e, ditugu musikan datorren urtean, 2008an entzuten ere, 2008an dara horretan bairoan hasi baitinen, eta, e, bueno, e, ez dakit, e, gure buruan zentzartzen ere ari beste urte e, musikatu batea, eta nintxe gaude zorionez eta zorion argia diska berriak da. Aizkibeliku bizitzatzen ditugu oro hor da uten eta milaka milaka kontsortu hartatu eh, eman izan ditugu eta iazteko eh, garapen badagurentsalt eh, oraindik eh, zelatokietan egotea eta robai gure bizitza ardia ba musikari edo ermatea hemen eman izana. E, du izan burua. E, argiak, nolabait, eh, du arraia ke tu bizka izenburua eh sorion abesti ba, bat izateaz gain, Bizkaren eh, abesti bat izateaz gain, ba, eh, nahiko ezen buru baiko horretaritxaro peutsu hiluditzen zitzaigun, eta txu, eh, eda, eta nolabait eh, erbionek entortizunari eh, begira daukan erronka, eta daukaren entortizun eh, hori baitare ere ba, zorion argiz eh, jatzi nahi dugulako, eta zorion argiz bideo horretan, bide zail eta alda patxu horretan, eh gurekin e, izango dir lakoan daudelako e, diska eh bueno, ditu beste 11 argioiek, horiek diska osatzen dituzten e, duten 11 e, argi horiek onbiratu ezberdinak dira eh gurekin e, dokaten harremana da lagunak izatea Azken urte hau, hauetan, horretan, ba, gure bide honetan topatu izan ditugu beste berkuetan eta horrek sigatik e, dago hor e, bintkulo bat beraiekin eta ez da indartua izan Gukain izan ditugu kantuak eta inoiz ez dugu pentsatu hau e, ba, bueno, kantu hau honentzat izango da edo beste hau izango da Hau da, kantuak egina hau da, ikusi nituen aukera Haukera batzuk eta horien artean, zegoen, indiende ba, hauek edo pertsona hauek edo laguna hauek hain zuzen ere, gombidatzea eta narturatzera gure lan honetara. E, Engero, horretaz gain, oinarria edo basea, gizan da egin dugun musika eta alentrak, eta hogeita iru kantu guzti hauek berri berriak dira, hasi hasi dati Eta hogeita horien artean hamaika abestu dituzte gondiatuak e, eta beste amaiak ba konpute egin ditugu eta nika beste ditut e, bueno, musikaren e, nondinorakoak ba bueno, e, dago, denetik dago diskoetan, eh ritmo bizieagoak, e, motelagoak, beti kutsu e, puntu alai horrekin ez da. Guri nolabait gure sfilloa daraman puntu, <coughs> puntu horrekin. Eta e, doloit onarria bizan da eska regea, eta roka, ez da, azken finean. Bueno, besteak beste, parte hartu dute Torino Karotone, igande goizabetia bestean, eska klasikoa bizango litzetekena, kutsi marea, persaka, eska bizia eta sutxua, gari koloreen e, roka eta erregea ustartzen duena, pirritxeta borrotxean lagunak kantuan, e, britis eska delako batean horre e, kutsu horrekin, deituko genuena Juan Suatieta Alkoholika, musikabizi abestu zuen azka, eska azkarra doizia dena Inogo Luzza, e, balberiago eskarri pia, hori nolako bueno, xabe hori jaio nintzen e, eskarrok kumbia eta reggean azten duen e, talikoa, e, la sombra, egin zuen regge eta rock gitartekoa e, Virginia, eska klasikoa edo ropesteri zenbatetan kantuan, Mikroganainatzeko egunak errege eta poco eta zaloti es doktoreseo, rege suit edo balada eh, kokatuko generoen. Gero kordal alfotea badago ere bai, igandego e, izabetia bestean, hola leikote bat eta kantuak, kaltuak, behia bertutakoak eta legia eh nolabait baitagarriagoak diren hoiek, ba bueno, eskarrok eta erregean mugitzen dira. Pero bueno, locare chounos cartatas ha sido llevar las canciones un poco a oscuro, ese espacio, ¿no? Entonces Yo creo que todas tienen algo, o sea, yo no, no te sabría hablar de decir... Gary, que cambió la melodía, nosotros les mandamos las canciones cantadas por Iñaki, y luego la versión privat sin, sin voz para que pudiesen ellos, y Gary llegó y dijo, bueno, yo voy a hacer otra cosa. Y cantó otra melodía y otra canción, y, y entonces como no la habíamos oído, la sorpresa de los que no estaban en el estudio cuando la grabaron, Me da salto pero esta la canción que no te lo digo, está guay, de hecho, bueno, yo creo que ahora gusta a todos bastante mal de lo que le mandamos. Sí, sí, claro, este problema de Karim parece, o él, o el Exacto, fe, y, claro. Claro. Sí, sí, sí, sí. En drogas también hizo algo parecido, una variación, todos mandados, su ¿sí? toque se lo ha dado todos, pero Así que se ha salido un poco, bueno. Zerutik Hendeak Zioen Zergatik Gertatu Otezen Hendeak Zioen Hendeak Dukodigutea tsa, noiz hartuko dugu arnasan itik gurean oh, oh. gauetan oo bere bila iarguia ateratzen da gauetan iarguia oo oh, oh. nola kauta tuko dago sentia una y Otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para Beta Garry El tema más concretamente Isarra Barique Y ahí estaba parte de la rueda de prensa que dieron Beta Garry con motivo de la salida de este nuevo trabajo discográfico en el car El álbum ya lo tienes a la en la calle, Sorion Argiak Son en total 23 canciones, 12 temas en el primer CD, 11 temas en el segundo, con las colaboraciones como te comentaba anteriormente y como te decían también en la rueda de prensa de Tonino Carotones, Avisarria, Íñigo Muguruza, Cuchi Romero, Francis, Juan de Sá, Virginia de la Casa, El Drogas, Pirriche Approach y Mikel Urdangarín. Bajo sello discográfico El Car, Otra de las novedades que nos ha llegado Al programa Euskal Música Berriozar y Ratia Al 100.8 de la FM Y que nos acercamos ya Al punto y final del programa Este jueves 1 de noviembre del 2012 Si nos escuchas en directo O si no en fin de semana Sábado 3, domingo 4 de noviembre Según si nos escuchas en sábado Será el día 3 O en domingo el día 4 Hora Indic Hemos escuchado la música de Eraso La música de Topeca y la música de Bricada Improductiva, os hemos dado Varias versiones del clásico tema del Latche, la balada, la Astana, De manos de Nagore y Karashi a la guitarra Y a las voces, de Usue e idoya También a las guitarras y a las voces De la formación Akerbelch, de la formación La versión que hace la formación de Mod Quartet Y el tema en directo Del tema La Astana de lachen Penalo la cuarta Hemos repasado un poquito las noticias más destacadas de la semana y te hemos dado dos conciertos para los próximos días. Y la última casi casi hora del programa. Los 45 minutos finales los hemos dedicado a repasar dos novedades. La primera, la de Iruña, Valerdi Valerdi. La segunda, la de Gasteiz, Betacarri. Y nos vamos a despedir con un adelanto. El nuevo trabajo discográfico segundo para la gente de Billboard Jarek. Ya sabes que dos de los componentes de IDIBIOTCH, cuando ya IDIBIOTCH se disolvió, sacaron un nuevo proyecto como era Harem y ahora van a regresar con nuevo trabajo de estudio. No ha salido el disco todavía. Aquí en Euskal Música te vamos a dar en primicia el adelanto. Un adelanto que tiene unas colaboraciones, bueno, bueno, bueno, bueno. Las colaboraciones nada más y nada menos que Yvonne de la formación de Krovis y la colaboración a las voces de Suriñe, vocalista de Sian. Ahí es nada, las las colaboraciones que se ha cascado eh, esta banda. jare para adelantarnos lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico? un álbum que va a llenar llenar, llenar las pistas los bares, todos los sitios donde vayan a actuar nos quedamos, lo dicho, con el tema Betico Doñua, es el adelanto del nuevo trabajo discográfico para Jare, lo escuchamos aquí en Primicia, en Berriozai y Ratia en el programa Euskal Música nosotros volvemos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche compartiendo contigo más música más novedades, eso sí todo lo referente a la música local, al música que se realiza en Euskal Herria recuerda que también este programa lo puedes escuchar los fines de semana el sábado y el domingo y la semana que viene, por cierto te lo recuerdo con entrevista a uno de los componentes de Valerdi Valerdi, al componente más antiguo, a Toño así que ya lo sabes, la próxima semana volvemos con más novedades, con algún que otro temita del recuerdo, con agenda de conciertos, con noticias y con entrevista a los Valerdi Valerdi, nos quedamos con ellos, nos quedamos con Jare y el adelanto de su nuevo trabajo, Betico, Doñúa hasta la semana que viene, agur e ta onda pasa Eta Pikurok, jaialdia! Azararen bian, irutzungo koritiroldegian! Gaurrez! Berri txarra! Zutagar! Bizarduna! Tximeleta! Eta karpan DJ Jotantzo eta DJ Bull! Sarrerak oiko lekuetan, ama bost eta hogei euro bertan! Autobusak iruña leitza eta sakanatik! Ez ahaztu, azaroak bi ostirala, zortzit erdietatik aurrera! Informazio gehiago pikurok.com web gunean! Anima, Anima zaitez! zaitez. Otografia garbi zalendar